Resultarle acerca del de,、eh, estado de la ruta 3, qué es lo que efectivamente hay en el presupuesto incluido, o por lo menos en el proyecto que ha enviado el Ejecutivo, este avance de, de presupuesto 2012. Bueno, como yo lo dije de entrada,、eh, para simplificarlo, dije no hay una línea. Y en verdad no hay una línea, porque hay un presupuesto de mil millones de pesos, pero en el plurianual, que así se llama,、eh, el presupuesto plurianual,、eh, está pautado un 0. 0.05% para el año 2012. Esto、uh -huh. significa nada.、Uh -huh. Es ¿Eh? decir, eh, y en 2013 y 2014 llegarían a un 10% aproximadamente, quedando un, un 90% que se denomina el resto. El resto puede ser 100 años, 10 años, un año, 20 años, lo que fuere. Es decir, que lo que han hecho es demagogia pura. Es decir, no、uh -huh. han puesto una línea.、Eh, y solamente han pautado el tramo. Eh, l a flores este, monte, ¿no? por supuesto que es un hablar、eh, de manera tal que, bueno, por lo menos los próximos cinco años se seguirán mandando a los vecinos nuestros、eh, en esta, esta ruta de la muerte. que se h A c o n ver, t i d o en la ruta a ver, Rubén, para, para que se entienda, digamos, está presupuestado, se contempla el presupuesto total, pero se dice que se va a ejecutar solamente el 0,05. Eso es más exacto, o menos lo que exacto, dice el presupuesto. e h i n g es hemagogia pura. Yo podría, así. Presupuestar 10.000 kilómetros de rutas y, y en un plurianual de y decir que voy a ejecutar el 0.05 de los 10.000 kilómetros de ruta en el presupuesto del año que viene, porque el año que viene cambió el presupuesto nuevo.、Uh -huh. ¿Explico?、Uh -huh. este, y en este caso está diciendo que en el, en el 2012, 2013 y 2014 se llega al 10%. Y el resto, así se denomina, que es el 90%. De lo s presupuestado se ejecuta después del 2014, que no quiere decir que es 2015, puede ser el 2016, 2017, 2018, 2020, 2025. Bien, es decir, que este, han hecho demagogia、eh, para simplemente tratar de decir que, bueno, que cumple la presidenta con la palabra que empeñó las flores, o algo、parecido. pero a r c i d o p e que los vecinos sepan、eh, que lamentablemente tenemos que ir con mucho cuidado por no vamos a seguir matando a los próximos. Cuatro o cinco años en la ruta de B. Al menos. Para contestarle a a n empleado del gobierno que se l l o v a haciendo sé qué cosa, no sé la dónde es, este, que yo me entiendo. No, yo no miento. Digo exactamente la verdad. Lo que miente son ellos.、Uh -huh. No sé si este hombre miente porque es un empleado, pero digo, repite la mentira, p r e s i d e n t e Ajá. ¿Y esto, Lanceta, hay alguna chance de, de, de cambiarlo? Digo, de debatirlo, de decir, bueno, no queremos que se e j e c u t e el 0,05. Queremos que se, que se ejecute más. b u e o pues t o le he p a s d o la mesa a todos los miembros de la Comisión de Presupuestos y a todo el presidente de todos los bloques, intentando que lo cambien, pero、eh, la mayoría、eh, del poder ejecutivo, digamos, del gobierno, es, como decimos en la jerga, d el garrote.、Eh, difícilmente no. no Hagan lugar a un pedido nuestro. Mi pedido va a ser el siguiente: que en el 2012 se ejecute el tramo Las Flores Monte,、eh, Monte Las Flores y en、eh, el 2013 se ejecute、eh, Las Flores Azul,、uh -huh. es decir, con una previsión de, de 2.000 millones de pesos. Y Platae, s porque tienen una subestimación presupuestaria、eh, que le va a tener el DIB y disponibilidad alrededor de 36.000 millones de pesos. Porque、están previendo una inflación del 9% cuando todos sabemos que no es. Se o sea, además、pasar. de los 500.000 millones que creo ronda el, el presupuesto nacional, va a haber 36.000 de libre sí, disponibilidad. 36.000, 40.000、sí, sí, 36 40 millones de libre disponibilidad porque hay una, este, una subestimación presupuestaria、eh, de los ingresos, este, básicamente pensando、eh, en, en la pauta inflacionaria. Imagínate que están diciendo que es un 9% de inflación para el 2 0 1 2 Está todo claro que no es más el 9%, ¿no? es mucho más. Va, va, va a ser este, del 20 y pico por ciento. Ya con, con que se duplique la, la inflación pautada, digamos, se aumenta la liquidez. Tal cual, tal cual. Y se genera libre disponibilidad.、Uh -huh. Eso quiere decir que vos lo pones donde querés. Además, con los superpoderes y la asignación de partidas que tienen. El presupuesto, obviamente que la arbitrariedad se, este, se, se produce naturalmente, ¿no?、Uh -huh. eh, sí. Así van a poder pagar l a s l í n e a s y demás, es que nos está costando 1.750.000 dólares por día. Sí, eso, eso es uno de los, de los temas en, en realidad.、Eh, muchos dicen que una de las asignaturas pendientes que, que tendrá el próximo gobierno, sea quien sea, es resolver el tema de la, de la inflación. Aquí, por lo menos, lo que están haciendo en el presupuesto es más o menos minimizándola. Claro, la minimizan para tener esta, este, esta libre disponibilidad, digamos, libre apedrío de, del dinero e x c e d e n t e más ni menos que eso.、Uh -huh. Pero. Lo、reitero, estamos hablando de 16 mil millones de pesos. Lo ¿no、t e imaginas que、eh, mil millones no es un dinero no que no digo, es poco dinero, porque no lo es? pero no es que no lo podamos hacer. Estamos hablando de la vida de la gente. Es decir,、eh, yo digo, la vida no se jode. Y le digo a los empleados del ministerio que se iban a decir, no sé de qué ministerio es, y de la barría, que decían que yo mentía. Y yo le digo, no, no, no, mienten ellos, mienten ellos, y les vuelvo a reiterar. Quieren cerrar su empleo, tal vez, y demás, pero con la vida de la gente no se debe jugar. Lanceta, le agradecemos la comunicación, le enviamos un abrazo. No faltaba más otro para ustedes. ¿eh? Hasta luego. Rubén Lanceta, diputado nacional por la Unión Cívica、eh, Radical, hablando、eh, y aclarando lo que efectivamente sucede con la inclusión o no, en este caso. Eh, podemos decir que no, de la construcción de la autovía número 3, de la ruta nacional número 3,、eh, entre bueno, lo que tiene que ver con、eh, Monte y Azul. Eso es lo que pasa, no está incluida、eh, o está incluida el 0,05%. por ciento. Siete de la mañana, 55 minutos.